Regalar oh, los oídos, sí, lo había oído yo, más, pues está emparentado esto con una gala, ¿no?, con fiesta, sí. eh, y lo hemos tomado a través del francés, regalé -re o como se pronuncie, ahí Jaime me ayuda, ¿seguro? Sí, eh, regalé será. Más o menos. Seguro es, que te ayuda. <risa> seguro re, que re se regalé en francés, significa divertirse, pero... Exactamente. Que es que viene de galé, que es divertirse también y festejar, ¿no? Entonces ahí... No. gala, ¿no? Porque yo el creo que regalar temático. en francés es faire un no, no creo que exista regalé. No, no. Eh, pero el, como festejar y divertirse, sí. Ah, sí, sí. Se so, regalé es reflexivo y significa divertirse. Mm -hmm. Claro. Pues eso, pues de ahí viene lo de la, nuestra palabra, ¿no? Que etimológicamente es halagar. Entonces, lo que ha habido aquí, de, del antiguo halagar a, a lo que es hoy hacer un regalo...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 Vale, eh, ¿cómo se decía antes regalo? Si ahora no, si antes no se utilizaba regalar. Eh, ¿Cómo que antes no se sé cuando... Hombre, siempre se habrán hecho regalos. A no, le regalaría te... una rosa, Eva. ¿eh? Pero, antes, sí, pero ¿quién? no se decía. ¿Cómo se decía regalar? Porque antes significaba lagar. Se decía toma. <risa> se decía toma. A hacer un poner, presen... Donar. ¿no? Hacer un presente. Ha sido Miguel, ¿no? Sí, ha sido yo por fin. Muy bien. Acertado. Premio para ti.